Estamos un poco tristes, ¿no?, de que nuestro pueblo se Yo creo que más o menos ya, ya le están dando cuenta a ustedes como cómo están, ¿no? Ahora, si van a estar unos cuantos días, pues luego se ve la cosa y se escucha. Bueno, yo el, el único que les voy a decir, unos cuantos, es nuestro pueblo. Está un poco triste nuestra gente, pero... Todos los que han reunido aquí tiene mucho este, eh, la importancia el problema que hay. El problema que ha surgido aquí en este mundo, aquí en este pueblo, uh, no nos hizo cuenta a la autoridad que entró de que ya va a ser tres años. Como que dice, pues nos dejó pues, muy atrás. Y además nuestra gente lo que iba a entrar mero, mero, lo que le tocaba, oh, no pudo, no pudo entrar, ¿Por qué? porque el señor que está ahorita agarró a puro fuerza, como si fuera un plato que está en mesa, yo lo agarro y a fuerza voy a comer, aunque no es mío, y así pasó, y así pasó, ya el pueblo pues, se quedó atrás, el pueblo le dolió mucho, el pueblo pues, hasta la fecha, Lo ha volteado muy feo la gente. Ha sacado sangre. Triste, pues. Ahora mi familia, mi familia, pues sí, lo lastimaron muy feo. Pero yo creo que eso no es justo, ¿no? No es justo eso. Entrando con la autoridad que, que vote el pueblo o que puede ver fuerza, es porque va a trabajar con el pueblo. No nada más va a mandar a él solo... Por eso, precisamente, voy a entrar en la presidencia porque va a ser como papá del pueblo en aquel de la Sierra Mazateca. Pues está sufriendo nuestra gente. Ahora están pobres mis compañeras, mis compañeros. Estoy esperando cuándo va a resolver este problema. Pero ahora ya va a terminar tres años con este señor. Pues gracias a Dios, ellos se han aguantado. Y yo aquí estoy... viendo y escuchando, qué cosa lo que hay. Yo no voy, estoy en contra de toda la gente, es en la que el único que yo veo que está mal eso. Está muy mal esto está triste eso. Porque mucha gente que dice que, que no es cierto lo que está pasando. ¿Cómo es de que no es cierto? Así como el maestro Jaime, lo lastimaron bien feo, el maestro Jaime, y otros, y otros lo bien feo. Por eso precisamente nuestro, nuestro hermano ten, tiene encerrado en la cárcel en Cuecatlá, no ha hecho nada el pobrecito, es ignorante, él es un señor muy muy silencioso, muy este, calladito, él, él nada más se preocupaba su trabajo. ¿Y qué le hicieron? Está en la cárcel, no lo han sacado, y ahora si Dios quiera, Si piense algo bueno a ellos, ya qué tiempo va a ir sacando. Pues a ver qué hace Eso es lo que lo único que yo les pido a ustedes. Que nos apoyen y que necesitamos la fuerza de ustedes. Si es que llegaron a eso, pues qué bueno. Me da mucho gusto y que Dios lo bendiga también a ustedes. Eso es todo lo que yo les digo. ajá, sí. ajá. Gracias, eh. no permiso. Gracias. A ver cuánto nos vemos. A ver cuándo vamos a encontrar otra vez. Eh?